La UNLP confirmó la vuelta de clases presenciales a los colegios. La UNLP informó que las instituciones del sistema de pregrado retomarán gradualmente las clases presenciales, conservando el esquema de bimodalidad. Remarcaron que, en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de mañana los colegios del sistema de pregrado de la UNLP retomarán gradualmente las clases presenciales, conservando el calendario de bimodalidad anunciado a principios del siglo lectivo, y siguiendo lo establecido en el Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a Clases Presenciales. Presentaron obras en el Hospital de Niños. Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, la vicepresidenta Cristina Fernández, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Salud Provincial, se inauguraron obras que estaban paralizadas en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata. En total se agregaron 36 camas, 24 fueron destinadas para terapia intermedia y 12 para terapia intensiva. Además se sumaron otros 3 para internación corta de pacientes con problemas de salud mental. Escuchamos al ministro Daniel Goyan. 150 obras ya estamos haciendo en salud, 154 eh, salas de atención primaria se van a terminar este año, es decir, casi el 10% de las salas de atención primaria que hay en el país, que son municipales, Se van a hacer este año, se están haciendo, ya se están entregando más de 40. Obviamente que todo siempre parece poco porque falta mucho y eso lo sabemos, pero por primera vez tenemos un plan que nos pidió nuestro gobernador para tener en el laps, en un plazo de 4 años un sistema mucho más mejorado, en mucho más este digno para que todos los bonaerenses se puedan atender. Un servicio que informa más cerca. ...tienen la suspensión del cobro del estacionamiento pedido en La Plata... La municipalidad informó que el cobro de estacionamiento medido en La Plata seguirá suspendido hasta el próximo 25 de junio. Las autoridades locales buscan desalentar el uso del transporte público en la ciudad que, de acuerdo con los expertos, es uno de los principales focos de contagio de COVID-19. La disposición favorece a quienes asistan todos los días a sus trabajos en el centro de la ciudad con el objetivo de que utilicen sus propios vehículos para trasladarse y se reduzca así la cantidad de personas que circulan en los micros, donde se corre mayor riesgo de contraer kobe 19 desde el municipio destacaron la importancia de respetar la esencialidad del transporte público y utilizar los medios alternativos para trasladarse tales como la bicicleta y los vehículos particulares el cielo está despejado en la región la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 14 nos encontramos en la próxima emisión